Vamos a presentar a los compañeros de CNT de Cornellá, de CNT de Barcelona, a los compañeros a un compañero eh, que hablará de los petroleros de las eras, de, de trabajadores que están encarcelados por hacer una huelga, por plantar cara ante el capital. Van a hablar también compañeros eh, de Acción Libertaria de Sáenz eh, sobre la nueva izquierda, van a hablar sobre el independentismo, sobre la, una visión libertaria. Van a hablar compañeras sobre la vaga de totas, esta herramienta que han planteado las compañeras feministas para luchar por la emancipación de la mujer. Van a hablar también compañeras sobre el tema del antiespedismo. Y hablarán también compañeros al final, si, si es que nos encontramos, sobre la situación de los compañeros del Parlamento. Así que sí, ahí está el compañero. Pues nada, sin más, eh, presento al, al compañero de CNT Cornellá, que hablará un poco sobre la situación general a nivel laboral. Buenos días, eh, voy a haceros una pequeña introducción de cómo está actualmente la situación en el ámbito jurídico-laboral, eh, cómo han afectado las últimas grandes reformas a la, a la situación del trabajo en general y voy a hacer una pequeña observación de lo que a nivel personal he ido encontrándome ...a lo largo de estos últimos siete años de, de presión económica... ...desde nuestra posición dentro de la Secretaría de Jurídicas de la CNT de Cornella. En primer lugar, referente a la reforma laboral que se aplicó en el 2012... ...los resultados de la misma son los que se pueden ver hoy en día... ...es decir, una reducción drástica de la contratación indefinida una precarización de, de los contratos. Lo que, han ido, lo que ha hecho el Gran Capital ha sido mmm, absorber toda su deuda a través de la devaluación de los salarios de, la, de las personas. En los últimos diez años eh, se ha ido a perder aproximadamente un 30% de, de la masa salarial en cuanto al bolsillo de los trabajadores, esto aparejado con que los grandes eh, representantes en teoría de los trabajadores a nivel sindical han ido hablando en plata, bajándose los pantalones cada día más, da como resultado una nula protesta a nivel empresarial, a nivel de las empresas, de los centros de trabajo. El problema con que nos encontramos Desde nuestro punto de vista anarcosindicalista es doble. Por un lado, la reforma ha judicializado todos los procedimientos, hasta ahora la mayoría de los procedimientos hasta el 2012 se podían hacer a través de la acción directa de la negociación con el empresario. A partir del 2012 todo ha de pasar por los juzgados o la mayoría de las cosas han de pasar por los juzgados a margen de aparte de esto también hemos de tener en cuenta que la clase obrera ha perdido totalmente la conciencia. Hay muy poca gente en las empresas que realmente pretenda luchar por sus intereses, el miedo les puede, con lo cual nos encontramos con una doble barrera, que es una eh, la costumbre de tener que ir a, a los juzgados a defender y, por otra banda, el hecho de que las personas que son víctimas tanto de la reforma laboral, que esta viene de las sucesivas anteriores, junto con el, la nula combatividad y el intentar delegar la responsabilidad hacia los representantes de los trabajadores estatutarios hace que la empresa se haya crecido. O sea, los empresarios están crecidos, se han envalentonado... Eh, hemos olvidado que somos muchos más y somos más fuertes y estamos organizados y todo lo que ha venido hasta ahora y lo que va a venir porque esto solo es el principio hace eh, que la, que el empresario se crezca e intente por todos los medios que el despido, que es la última opción que hacen sea realmente gratuito porque libre ya lo es es libre desde el año 94 con lo cual la gente no está organizada porque ha delegado. si sí ha delegado en, en, en unos entes que están subvencionados que forman parte de la estructura. Eh, la solución, desde nuestro punto de vista, sería una reagrupación de las personas, pero en, entramos con un, nos encontramos con el escollo en la situación que hay ahora. Muchísima gente está muy acuciada económicamente debido a que en su momento se les prometió el paraíso a través de hipotecas y de préstamos personales, no es porque estiraran más la mano que la manga, eso es mentira, no lo hicieron. Si a ti te regalan dinero, tú lo coges, es obvio. Y como esta gente tiene muchísimo miedo a perder el poco puesto de trabajo o el nulo puesto de dinero que les otorgan, tienen miedo a la organización. Nosotros intentamos hacerles ver que son más... están estando unidos y estando juntos y organizados podrán combatir y no podrán combatir a través de la vía legal establecida porque la vía legal establecida desde el 2012 favorece siempre al empresario siempre ya no hay una nula posibilidad de que un vía, vía jurisdiccional puedan resolverse salvo que sea una cuestión económica el puesto de trabajo con lo cual la situación no es muy halagüeña, pero sí que hay breves destellos de, de esperanza en el sentido de que en aquellos sitios que la, los trabajadores han conseguido organizarse, han conseguido dar el salto a los sindicatos estatutarios, han podido reagruparse y han conseguido derogar tácitamente la reforma laboral. Nosotros entendemos que el único camino que existe ...para que la clase obrera vuelva a tener un mínimo de fuerza para volver a recuperar lo que se ha perdido... ...sería una organización a nivel, eh, que ahora está muy no, de entre los burgueses, eh, transversal. O sea, la clase obrera no ha, que, no ha de quedar limitada simplemente a la lucha sindical... ...sino hay que intentar luchar, como es la historia de mi sindicato en todos los niveles y a, y a todos los niveles. O sea, no solo desde el ámbito laboral donde la cosa está bastante chunga porque en, lo, en las leyes y el sistema están pensado para americanizar Europa y en concreto en España, es decir, intentar acabar destruyendo la legislación laboral y la única manera que nos ha enseñado la historia de conseguir los derechos es luchándolos, no pidiéndolos. a Los derechos creemos que se han de luchar, con lo cual la única manera de lucharlos es a todos los niveles. Se ha de conseguir primero que la clase obrera vuelva a considerarse clase obrera, que es nuestro gran hándicap en estos momentos. No se puede luchar contra un enemigo si los que tienen a vuestro lado no consideran enemigo al que está enfrente. Y el que está enfrente, que es el capital, es el enemigo. Y ese es el planteamiento. Hay que intentar hacer ver a la gente que podemos conseguir cosas y que se pueden conseguir cosas luchándolo sin perder nunca la perspectiva de dónde estamos, de la trinchera que ocupamos. Si nos eh, apoyamos solo en la legislación, y os habla alguien que es abogado, aparte de, de estar en CNET, alguno me conoce por aquí, eh, sí si, nos apoyamos solo en la legislación, acabaremos haciendo juego al sistema y dando de comer a los abogados. Si nos basamos solo en una crítica a nivel social o en una crítica sin un plan posterior a la crítica, nos quedaremos como podemos, que ya se están peleando. Entonces necesitamos una transversalidad y necesitamos que lo principal es que algún día esto esté abarrotado de gente, es decir, que la gente vuelva a darse cuenta que ellos son los que mueven la maquinaria y que no es un favor el que estén trabajando. O sea, el favor se lo hacen ellos al que recibe el dinero, porque son los que están utilizándolos para ganar dinero. Y sobre todo, luchar y organizarse. Creo que, tampoco me voy a extender mucho más porque hay más compañeros, la clave es... Intentar que todo el mundo recupere la conciencia que la han perdido, intentar que esa gente piense por sí misma y sobre todo abandonar la esperanza de que el sistema les va a ayudar. El sistema no nos ayuda a nadie, ni siquiera a los que dentro del sistema intentamos joderlos un poquito. Por eso, compañeros, intento, intentad que la gente tome conciencia y piense por sí mismo, que creo que es lo más importante Yo, por mí, no tengo nada más que decir, no soy muy de, de hablar tampoco. Bueno, gracias al compañero de Cornellá. Eh, el siguiente compañero que va a intervenir es de la CNT de Barcelona y nos va a hablar de cómo se utiliza la estrategia, la táctica, de la acción directa, que no es, es simplemente el que no haya mediadores entre el conflicto que existe entre el capital, entre el trabajo y, el, y las personas, entre el conflicto que existe realmente en el trabajo asalariado y para ello va a intervenir el compañero Andrés de la sección sindical de EURES. Muy buenas, compañeros. Uh, bueno, yo... Vale. Bien, ¿no? Bueno, buenos días, compañeros. Salud. Ah, como ha comentado el compañero David, yo voy a hablar de, de lo que supone la práctica de la acción directa eh, desde nuestro sindicato, la CNT de Barcelona. Ah, hablar de acción directa y hablar de CNT es algo redundante porque nosotros no podemos entender el sindicalismo y la lucha de clases sin ese concepto, sin esa práctica, sin esa estrategia de lucha que es la acción directa, que no es otra cosa que los trabajadores organizados, horizontalmente, conscientes y con la firme voluntad de solucionar sus problemas contra aquellos que les oprimen, en el caso del mundo del trabajo, los empresarios, sin intermediación de nadie, de instituciones ni de organismos de ningún tipo. Nosotros entendemos que Esa es la única vía posible para que los trabajadores podamos conquistar nuestros derechos, defender los que tenemos, conquistar derechos nuevos, ampliar nuestra autonomía como clase trabajadora, conseguir mejoras y, en último término, hacernos con los centros de producción y destruir la sociedad de clases en la que vivimos. Si nos ceñimos, como comentaba el compañero de Cornellá, si nos ceñimos a la, a la pésima legislación laboral que existe si la tomamos como marco de referencia y nos limitamos a defender los derechos que en ella se recogen, solo podemos aspirar a mantener una posición defensiva. Si acudimos a juzgados de lo social, a la inspección de trabajo y a esta clase de organismos, solo podemos aspirar a eso. Y tenemos que tener claro que esos derechos tampoco son permanentes. Como ya ha comentado el compañero, a reforma tras reforma, convenio tras convenio, tanto el Gobierno como las organizaciones patronales, incluso las organizaciones de gestión de trabajadores, mal llamados sindicatos, nos están hundiendo y no podemos tomar eso como referencia. Os voy a explicar un poco Dentro de la actualidad digamos del Sindicato de Barcelona, cómo están las cosas, uh, como os comentaba, la acción directa uh, como herramienta de lucha nuestra está, mm, está consiguiendo que nosotros, como sindicato, como trabajadores, dentro de nuestras empresas, seamos algo más que unos gestores. Estamos consiguiendo una posición de fuerza ante los empresarios. Los compañeros del, de la cadena de restaurantes Llinos Empezaron sufriendo uh, acoso laboral, viendo cómo se les pisoteaba una y otra vez sus derechos más fundamentales y hoy en día después de después de varios años de lucha, después de muchas concentraciones, son una organización respetada, son un referente dentro de la plantilla de, de esta cadena de restaurantes y, si, y a ellos por lo menos no se les toca, se respetan sus derechos. El caso del conflicto de Hoteles-Catalonia actualmente quizás sea el caso en que ha habido una acción directa más sostenida, más permanente y más constante. Es un, es un conflicto en que la acción jurídica es testimonial, no se ha recurrido a ella prácticamente. ¿Y con qué se está encontrando la patronal de, de este caso de Hoteles-Catalonia, los empresarios? Pues que una gente que ni siquiera les denuncia pero que está día a día concentrándose en sus puertas haciendo propaganda denunciando públicamente las barbaridades que hacen a los trabajadores los casos de acoso se están dando se están dando cuenta que este conflicto o lo arreglan por las buenas o por las malas o no tiene o no tiene momento de fin o sea ya no pueden agarrarse a ese marco de tiempos que impone el ir a la conciliación el ir al juicio no nosotros estamos en lucha permanente hasta que esto se resuelva y, y bueno la verdad es que es a mí la verdad es que me, me, me alegra ver que un conflicto de tres personas haga que una cadena de hoteles que tenga centros en todos lados a, tenga que mandar a directivos de los grandes de su cadena a hablar con nuestros compañeros otro caso otro caso bastante ejemplar es el caso que, que me afecta a mí directamente en la sección sindical de, de URES en cataluña URES es una empresa bueno es una filial de una multinacional uh, que se dedica a hostelería para colectividades Eso es, de, o sea, es decir que se dedican a, a llevar comedores de empresas de hospitales de colegios Eh, en nuestro caso eh, estamos en un comedor social de aquí en Barcelona. Y bueno, esta empresa pues decidía vulnerar los derechos más fundamentales en cuestiones de seguridad. La cocina del centro de trabajo era el museo de los horrores. Las compañeras estaban en peligro cada día de lesionarse. Aparte dejaron de pagar los pluses que nos corresponden por la cara no respetaban las categorías que, que correspondería a la gente. tenía una cocinera como auxiliar de limpieza, con lo que eso supone de mermas salarial. Y bueno, una vez cansados de, de estos abusos, una vez cansados también de que los comités de empresa pasarán por ahí a pasearse, a decir hoy qué pena, pero no hacer nada, nos decidimos a organizarnos y bueno, en un, en un primer momento la empresa reaccionó pues como reaccionan las empresas, ¿no? con su prepotencia, Primero ninguneándonos, diciendo que no éramos nadie, que ya tenían un comité de empresa, que nos iban a reunir con nosotros. Para poco después despedía a una compañera. Pues bien, en este caso también optamos por la acción directa como base fundamental de nuestra acción sindical y no tardaron dos semanas en readmitirla. A base de concentraciones y otras acciones de propaganda, la empresa se plegó, claudicó, una empresa con más de 10.000 trabajadores en España, que factura millones de euros, por el conflicto de una sola persona, tuvo que arrodillarse y decir, vale, esta persona vuelve a su puesto de trabajo. Aunque aunque solo es una readmisión, es algo que, que realmente ella venía ganándose día a día con su trabajo. Hay que hay que tener claro que, que es una victoria, pero que no habíamos alcanzado nada más. Uh, pues bueno, un poco después de esto, la empresa ya cambió un poco de actitud con nosotros, se accedió a reunirse con nosotros, le planteamos todas nuestras reivindicaciones uh, y bueno, al principio pues decidieron muy educadamente decirne, decirnos que nada, que ellos respetaban la, la ley y que bueno, se iban a limitar a hacer un plan de acción para arreglar la cocina, pero que nada más, que no aspiéramos a nada más. Bueno, volvimos a la carga, volvimos a la calle... Hicimos una concentración en, en un sitio bastante con bastante renombre aquí en Barcelona, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y tardaron cinco horas en llamar pidiendo tregua, diciendo que, que bueno, que, que, por favor, que frenásemos un poco, que estábamos hablando y tal. Y bueno, ahora hemos conseguido una cosilla más, a la compañera cocinera ya le ponen su categoría como corresponde, También han empezado a pagar los atrasos que había de algunas horas que se habían hecho, de un plus. Y bueno, ahí estamos. ahí estamos Después de quizá medio año, desde la constitución de la sección sindical, pues las compañeras de nuestro centro de trabajo están viendo que después de tirarse dos años, Viendo pasar a gente del comité diciendo que hay que pena, a, yo voy a quejarme, no se ha conseguido nada y que en cambio con la firme convicción y con la acción solidaria de los compañeros, porque esta, esta campaña la hemos hecho solo nosotros, han sido los compañeros de, del sindicato de Barcelona quienes han estado ahí al pie del cañón y gracias a ellos hemos conseguido todo esto. pues Las compañeras están viendo que gracias a esa acción solidaria nos hemos hecho respetar y que podemos aspirar a mucho más. Esa, esto es lo que supone la acción directa en el, en el mundo del trabajo. Y esa es la estrategia de la CNT. También los compañeros del taxi están haciendo una, una buena labor propagandística. La situación en su sector es muy complicada. Uh, empresas como, como Uber está practicando una competencia desleal. Las comisiones que, que pagan ciertas emisoras del taxi a ciertas cadenas de hoteles. Eh, están llevando pues al sector a, a una situación crítica histórica en este sentido. Y, que, y el sindicato de, de la CNT, la sección del taxi de CNT de Barcelona, se ha erigido un poco la, la, en una voz genuinamente obrera dentro de este sector, en que hay trabajadores que se creen empresarios, en que hay organizaciones sindicales, a excepción de la CNT, todas que son capaces de confluir con la patronal que les, da, que les está pisando el cuello cada día en movilizaciones para actuar contra Uber para actuar contra otra, otro tipo de problemas que se dan en el sector. El caso Ambulancias Domingo es más reciente eh, y estamos en las mismas. El compañero el compañero David, eh, después de desarrollar Acción Directa durante la huelga que hubo en Ambulancias Domingo, Y después de constituir la sección sindical fue despedido fulminantemente por la empresa. Y lo que se han encontrado pues es lo mismo. esa acción directa, acción en la calle. Es la sorpresa de que hay organizaciones sindicales y de que hay personas que mmm, no se conforman con ir a un juzgado y a ver qué pasa. Eso es muy importante. Estamos haciendo que cambie el miedo de bando en este sentido. Las empresas... Ya no se conforman con decir, bueno, los echamos, hacemos esto y lo otro y ya veremos cosa el juicio. Cuando se enfrentan a la CNT, se enfrentan a gente consciente, a gente organizada y a gente con voluntad firme de actuar y a acciones contundentes. Ese es el camino que tenemos de tomar. Hay que decir que, que bueno, que, que este, este esta estrategia nuestra... Uh, tiene además un valor pedagógico dentro de lo que sería nuestra clase social porque las compañeras pueden ver que ya no sólo el mundo del trabajo sino que, que, que moverse de esta manera que organizarse que ser que, que hablar de uno a uno en organizarse de manera que uno no sea más que otro de ser consciente de estar al pie del cañón sin delegar en otros, es la, manera, es la mejor manera para enfrentarse a los problemas que uno tiene más allá del mundo laboral también. En fin, simplemente eso, decir que la partida la acción directa fomenta la solidaridad, la responsabilidad de los trabajadores y las relaciones fraternales entre unos y otros. Ah, voy a acabar, si me acuerdo, recitando un, una poesía que, que viene un panfleto de un grupo anarquista se llama Sol Negro, llamaba hace muchos años que lo vi y en ese panfleto pues explicaban un poco lo que, lo que había pasado el primero de mayo porque, porque el primero de mayo es una fecha señalada bueno <ríe> ahora me queda en blanco ¿Quién dice que hoy es fiesta Hoy no es fiesta, obrero hermano. Hoy no es día de jolgorios, porque nos ahoga el llanto. Hoy es día de pensar, por ser primero de mayo. Hoy se cumple una vez más el nefasto aniversario en que murieran ahorcados los mártires de Chicago. Hacer fiesta en este día es una burla, un escarnio. Caminemos todos juntos, los esclavos del salario, Y hagamos un día de lucha de los primeros de mayo. Bueno, salud compañeros. Viva la lucha de clases, viva el sindicalismo re revolucionario y viva la revolución social anarquista. Salud. Gracias al compañero. Eh, a continuación intervendrá el compañero Walter y nos hablará sobre la situación de los compañeros argentinos detenidos por la huelga de los petroleros de las eras. Si queréis más información seguramente después el compañero os podrá pasar, pero bueno, es un caso que quizá ha pasado desapercibido, que lleva bastante tiempo por ahí los compañeros presos y bueno, ahora hablará el compañero sobre el tema. Hola. Eh, compañeras, compañeros, salud. Bueno, para ubicarse, esto es en la región argentina, al sur de la, de la Argentina, en la Patagonia Rebelde. Esto ocurre que en el año 2013, el Poder Judicial de Santa Cruz condena a cuatro trabajadores, a cuatro trabajadores petroleros, a cadena perpetua, y a otros seis a cinco años de prisión. Por supuesta coacción agravada, lesiones y el asesinato de un policía el policía Jorge Sallago eh... se hizo el juicio en el año 2013 por el cual lo condenan y en este juicio lo único que se demostró fueron las torturas que recibieron los condenados para sacarles una declaración que los encontrara culpables torturas que el fiscal de la causa minimizó Esto ocurre en el año 2006, cuando los petroleros reclamaban por su encuadramiento sindical. Ellos trabajaban bajo el convenio colectivo de los trabajadores de la construcción, cuando en realidad eran trabajadores petroleros. Cuando la huelga esta llevaba 20 días, entre huelga y movilizaciones, el Poder Judicial de Santa Cruz ordena la detención de varios trabajadores, entre ellos el vocero, al cual detienen mientras estaba dando un reportaje en la, en una radio local, va la policía, lo detiene y se lo lleva a la alcaldía del pueblo, un pueblo que tiene 9.000 habitantes. fueron Los petroleros reaccionan junto con el pueblo y van 2.000 personas a exigir la liberación de los petroleros de las heras. En circunstancias confusas, cae cae muerto un policía jorge Sallago. y bueno y a, a partir de esto la gendarmería eh, impone un, el terror en la población y esto en estos momentos eh, bueno nosotros eh, trabajadores federados federados en el sindicato de oficios varios de la sede de barcelona queremos exig, exigimos el, la liberación el la absolución de los petroleros de las Heras, ya que son trabajadores a quienes quieren dar eh, condenarlos a cadena perpetua, encerrarlos de por vida por luchar contra una injusticia. Por es por ello que desde esta federación extendemos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad a los petroleros de la acera y alentamos a que muchos trabajadores se sumen a esta campaña por, por la absolución de los petroleros de las Heras para que la solidaridad no sea solo palabra escrita y las ideas no se pierdan tras las rejas. Solidaridad, apoyo mutuo y acción directa. Salud. Bueno, muchas gracias, Walter. A continuación eh, hablará un compañero, y te vendrá el compañero de Acción Libertaria, Axel, y hablará un poco sobre una visión, una perspectiva libertaria sobre el independentismo, algo que está bastante en moga actualmente. Bon dia a tothom. jo us parlaré sobre una, sobre la posició, una posició sobre el, la qüestió independentista, des d'una perspectiva lliberària. i en primer moment el que vull introduir vale, merci. En primer moment el que vull introduir és que crec que és molt important que des de diversos col·lectius de llibertaris de Barcelona quesim posicionat sobre un tema cretavu dins de l'anarquisme, que en aquest cas és el tema de la, de la qüestió nacional. Jo entenc que per exemple, és molt important posicionar-nos sobre el tema que ens influeixem en dia a dia perquè en política s'han de disputar tots els espais polítics. És a dir, si som un espai buit, aquest espai l'ocuparem uns altres. I això què significa? Que hem d'estar en els temes d'educació, en els temes de sanitat, en els temes de treball, en, en, la, en la qüestió de la independència. I en qualsevol tema que tinc a veure les nostres vides. Perquè si volem tenir una lluita verdaderament revolucionària, aquesta lluita ha de ser transversal. Però parlar una mica sobre això, jo el que vull fer és una mica un recorregut històric i parlar que la qüestió de la independència aquí a Catalunya, tot i que és una que en altres no ens desafia, és algo que ha sortit del carrer. És a dir, tal com com va començar aquí a, aquí a Catalunya els últims anys, va ser un procés que va començar en les consultes d'Arenys de Munt. I fer una anàlisi polític no significa justificar alguna I Jo en això el que vull dir és que hi ha hagut grans mobilitzacions. És a dir, hi ha hagut que la via catalana, que la manifestació de l'any 2012, que la, la manifestació que va ocupar enguany la, la, la Diagonal i Gran Via. Que això que ha passat, això s'ha traduït en res. Actualment existeix un moment de desànim a conseqüència dels partits polítics. És a dir, han vist que els processos que, no, que, que surten no del carrer, però que, però que acaben acaparats pels partits polítics i per la tele i no deixen de ser un llagant ja en els peus de fang. Perquè després, en el moment en el que s'ha de desobeir, la gent no està disposada a desobeir. En el moment en què un govern prohibi una consulta, la gent, com que no té una pràctica d'acció directa al carrer, la gent, com que no està disposada a enfrontar-se a les forces de seguretat, després d'això es queda res. Veem com els partits polítics per a fer un càlcul partidista, per veure si podien tenir més, més cadires al Parlament, si podien tenir més diputats, l'únic que han fet és jugar en la, en la consciència de la gent. És a dir, han, han parlat que si feu una llista única, que si feu una llista separada, que si feu un full de ruta, quan des del primer moment el que buscaven era el seu interès polític. I d'altres, com anarquistes, crec que és molt important que desmascareixin davant de tota la gent que hi uns interessos polítics, que són els interessos de que són molt contraposats als interessos de la gent. és a dir, Molta gent que actualment apoya la independència, el que vol és un canvi. I que el camí més fàcil actualment és este. I altres, com a llibertàries, com a anarquistes, han d'estar dient que un procés de canvi, que el pilota amb els polítics, mai serà un procés de canvi, com a molt serà un rentat de cara. Després veiem com els partits, com per exemple la CUP, que parlava que era l'altaveu dels moviments socials dins del Parlament, el partit que és el cavall de Troya dins del Parlament acaba tenint el cavall de Troya dins de la CUP. I veiem com este partit, que el que volia és fer una independència d'una altra manera, l'únic que ha aconseguit és ser de muleta de mas. És a dir, veiem com la, la, la consulta del 9N o l'enquesta, que també li podríem denominar, aquesta enquesta s'ha de fer pel pacte de diferents partits polítics. I en això el que veiem, en l'abraçada de mà en David Fernández, el que estem veient és que no és més que una metàfora del procés independentista, un procés que està sent interclassista. I, ve, i, i veiem com no és una qüestió de polítics bons o polítics dolents, no és una qüestió de polítics que van eh, en roba quechua i de polítics que van en traja i corbata, és una qüestió que els polítics no ens representen. I veiem com aquests polítics, estos polítics que ens parlen del dret a decidir, estos polítics com Mas, com Oriol Junqueras i com qualsevol polític, el que tenen és el que de ha decidit d'enviar les nostres companyes a la presó. El que de ha decidit que la gent del Parlament s'emballi a la presó, tant causades a la presó. I vem com la resta de partits polítics, els que diuen que són els altavòs de moviments socials al carrer, igualment els estan donant bombo, igualment els estan donant la mà, igualment els estan donant abraçades. I el que veiem és que és una qüestió d'interessos que ells no tenen els mateixos interessos que els altres, per molt que ens ho vulguem vendre. Ells el que busquen és els interessos de la seva majoria. I quan anem al Parlament a allí a portar les nostres propostes, allí el que se fa és ratificar la nostra misèria. Perquè allí és on es decideixen. És, és l'instrument de conciliació entre els opresors i els oprimits. I altres seguim donant-nos donant cops de cap contra la paret. I els polítics tenen uns interessos diferents que els nostres. Ja Està bé de que confiéssim en els polítics i que comencéssim a confiar en natres. Perquè quan un amic t'enganya, tu el dia següent no hi confies. I per què quan un polític t'enganya, tu el dia següent hi confies? I veiem que ens parlen d'independència i és un concepte buit. Perquè independència no és que la hipoteca estigui Catalunya a Caixa en vez del Banc Santander, on no és que un... No és un bisbe català en lloc d'un bisbe espanyol te diu que no pots, no pots aportar, O no és que no, no pugues anar no, a una universitat catalana a més d'una universitat espanyola perquè es massacra. Això no és independència. Independència o autonomia són termes que podem reivindicar com anarquistes, perquè volem independència de l'Estat, dels bancs, de les empreses i volem tenir vida, una vida autònoma, que no depengo d'aquesta gent, de tots aquests paràsits que viuen d'altres i entenem que hem de reivindicar totes aquestes coses, totes aquestes lluites. I hem de construir alternatives. Alternatives al marge de les institucions. I lluitar contra totes aquestes persones que estan fent que la nostra vida sigui una misèria. I totes aquestes paraules que diem no han de ser paraules buides, no hem de ser los anarquistes d'Ateneus i de Textos. Si són anarquistes revolucionaris hem d'estar de al carrer, transformant la societat, i equivocarem, evidentment. Però si no estem al carrer, i no generem alternatives que sim capaç de suplantar aquest sistema que està transformant la nostra vida en una misèria i, per altra banda, no combatem este sistema. Este sistema dir, la cosa és bastant difícil. I per tant, ja és hora d'agafar la paella pel mànic i comença a dir que ja s'ha acabat, que els seus beneficis no seran més la nostra misèria i que som més. tenim molta força i que si volem, juntes ho podem tot. Muchas gracias al compañero Axel. A continuación, intervendrá otro compañero de Axie Hubertaria de Sanz, el compañero Paul. Ha habido un último un cambio de planes de última hora. Intervendrá primero la compañera Mirka del Grupo de Vivienda de Sanz, un grupo que se ha creado hace poco, para luchar contra lo que creemos que es una, un gran abuso de los propietarios de viviendas, un bien necesario para todo el mundo. Todo el mundo tenemos que vivir bajo un techo. Y para ello se ha creado el Grupo de Vivienda de Sáenz. Eh, hablará la compañera Mirka. Hola, bueno, soy Mirka. Eh, bueno, primero pedir disculpa ¿Así? ¿Así? ¿Ya? ¿Sí? Porque no, no voy a hablar en catalán porque todavía no... Bueno, estoy en proceso de aprenderlo, pero no, no consigo tener un nivel de... Como para tener confianza y hablar en público en catalán... Luego decís que voy a hablar porque participo en el grupo de Habitat de Sanz, pero no a lo mejor está de más decirlo, pero bueno, no, no soy representante de nadie, no represento, puede ser que lo que diga sea representativo, pero pero bueno, en cualquier caso es, es algo que, que he elaborado yo. Entonces, eh, primero me gustaría hacer un repaso sobre cómo se ha marcado eh, la lucha por, por la vivienda dentro de la lucha de clases porque creo que no está mal hacer un, bueno, un repaso histórico y porque creo que en, en estos momentos se encuentra como un poco desligado. Y luego, eh, finalmente, acabaré hablando de la, de la campaña. Eh, bueno eh, la, la lucha por el, por el acceso a la vivienda dentro de la lucha de clases parece que empieza a, a, a reivindicarse a finales de, del siglo XIX ante un, una situación de masificación en las ciudades la clase obrera se encuentra viviendo en, en una situación de hacinamiento entonces ante esto se empiezan a plantear las primeras se empieza la clase obrera se empieza a organizar para pedir eh, la rebaja de alquileres, Y la, primer, la primera gran huelga la encontramos en, en Euskal Herria en 1905, donde en Baracaldo se produce una verdadera paralización de la ciudad porque todo empieza porque se quiere mm, desalojar a un a un obrero y las mujeres se amotinan como alrededor de la vivienda, no permiten que las autoridades entren a desalojar a esta persona y las personas eh, empiezan a salir a la calle, a llevarlos en seres y a, bueno, a reivindicar que, que la calle también es de, es de la clase obrera y que se necesita que hay una necesidad de, de un lugar donde desarrollarse una vivienda. Luego de ahí... Mmm, Eh, pasa en 1919 en Sevilla donde hay una huelga de inquilinos, los inquilinos se niegan a pagar la renta y después de una serie de negociaciones al final se acuerda que hay una rebaja del 50% del precio de, que tienen que pagar. Luego hay otras en Tenerife y finalmente ya pasamos a Barcelona donde en 1918 se empiezan las primeras organizaciones de vecinos que mmm, tienen esta, esta demanda no de la rebaja de alquileres y en 1931 ya aparece que en el seno de la CNT se crea la, comi de la, la Comisión de Defensa económica eh, acaba convocando eh, la huelga de o sea la manifestación del primero de mayo bajo el lema de contra el paro, la inflación y por la rebaja de los alquileres. Entonces de aquí ya eh, tenemos la, la guerra civil, el franquismo se ve que, que, bueno, que ahí había otras luchas, Y pasamos al movimiento Ocupa, en el que, si bien es cierto que hay una lucha por el derecho a la vivienda, es verdad que parece un poco, no parece vinculado a la, a la lucha de la clase trabajadora. ¿Esto por qué? Porque el, el gobierno de Felipe González y después de Arnar, lo que hicieron fue promover el acceso a la vivienda en términos de propiedad. Esto lo que hace es que la clase se desmovilice, la clase obrera se desmovilice, porque hay una falsa sensación de tranquilidad, de que estamos adquiriendo una vivienda en propiedad. Y también la clase obrera se encuentra atada por esa hipoteca con la que nos vinculamos al banco. Entonces, yo quería recuperar un poco estas esta luchas que hubo, estas huelgas de inquilinos, porque creo que hay como una necesidad de que se recupere como una reivindicación del acceso a la vivienda, a las luchas que, que está reivindicando ahora mismo la clase trabajadora. Entonces, luego ya hablamos un poco de la campaña de Habitaches, donde sí que creo que, que es un sentir común que la, la vivienda es una necesidad, es decir, no es un bien, no es un derecho, que es una construcción social, sino una necesidad como es el alimento. Entonces, tenemos un posicionamiento común de que no queremos que se especule con un bien de primera necesidad, Y ante esto, en, eh, en Acción Libertaria de Sans se, pre, se presentó un debate, se generó un debate donde nos dimos cuenta de que en el barrio de Sans hay un verdadero problema de acceso a la vivienda porque el precio de la vivienda se está encareciendo cada día más y vemos que hay edificios vacíos que se desalojan a personas, se, se producen desahucios… Y entonces, creemos que ante esta situación hay dos alternativas. En primer lugar, o la resistencia, es decir, nosotros eh, resistiremos si alguna persona va a ser desalojada y quiere permanecer en su vivienda, o en segundo lugar, pasaremos a la ocupación. Es decir, si hay edificios vacíos que están en desuso, vamos a recuperar ese, ese, ese uso que tiene como bien de primera necesidad. Eh, lo que hacemos a través de nuestras acciones es negar la segregación que de alguna forma se está imponiendo en Barcelona eh, a través de, de toda esta um, promoción que se hace de Barcelona como ciudad metropolitana... Y, y por eso precisamente en nuestros carteles te, hemos cogido el lema que utiliza el Ayuntamiento de Barcelona de Barcelona una ciudad que inspira, de alguna forma con humor, lo que lo que presentamos en nuestras imágenes son personas que son desalojadas de sus casas, policías que aparecen disparando y de alguna forma lo que estamos diciendo es es mentira, que Barcelona sea una ciudad en la que haya una, un aparente un orden o una paz, sino que toda esta segregación que se está haciendo en los barrios está teniendo una resistencia, hay unas luchas y no se está haciendo de forma gratuita. Entonces, bueno, eh, hablar de dos de las luchas que hemos llevado a cabo en el barrio, una de un compañero que, ...que tenía vivía en un piso subarrendado... ...el subarrendador estaba cobrando el, todo el alquiler... ...de los compañeros sin pagar el nada... ...lo que hicimos fue presionar... ...para que de una parte él pagase una parte del alquiler... ...y de otra parte de dos habitaciones que había convertido en tres... ...las dejasen en dos habitaciones... ...porque entendemos que son condiciones mínimas de habitabilidad... ...y luego se, se ha ocupado un, un edificio... ...en la calle Creo Coberta número 60... Eh, las compañeras han sido denunciadas esta semana, fue la policía con un cerrajero y bueno, este fin de semana va a haber una jornada de trabajo para, de limpieza y, y bueno, para dejarlo todo, las instalaciones eléctricas y demás, entonces si queréis acercaros, pues invitamos. En la misma estamos, queremos generas un debate en torno a la cuestión del alquiler en el barrio de sanss entonces estamos tomando algunos algunos materiales para debatir sobre ello Entonces os invitamos a que si queréis pasaros un domingo a las seis y media por el Ateneo Libertad y de Sans, ...para debatir, para contar algún caso o bueno para aportar pues que estáis invitados... ...en la misma a finales de mayo queríamos proyectar el documental La ley del ladrillo... ...y también pues si hay alguna persona que quiera acercarse para enriquecer el debate... ...que, que bueno que estáis bienvenidos... ...y bueno ya bueno solo mmm, decir citar los dos, los dos textos que he utilizado para, para hacer la, la presentación... ...por si a alguien le interesa o quiere, quiere leer un poco sobre el tema eh, uno es una genealogía de la lucha revolucionaria contra los desahucios otro es barcelona la huelga de alquiler de ayer y otro que es un libro barcelona marca registrada un model per desarmar donde se explica todo esto de barcelona de la marca barcelona ¿no? y de cómo falsamente se ha hecho eh, con una, un paso con, de forma pacífica bueno ya está. Bueno, gracias a la compañera Mirka, eh, a continuación intervendrá un compañero de Acción Libertaria Sáenz, el compañero que iba a intervenir antes y que estaba preparando un poco un poco más el discurso. El compañero Paul nos hablará sobre la situación nueva que se está dando, nueva o vieja para algunos entendemos, de los nuevos partidos políticos que han salido ahora a la palestra y que llevan unos años dándonos la lata y sobre todo esto y las reflexiones que surgen desde un planteamiento libertario hablar al compañero Paul. Ante todo, lo primero que tendría que decir... ¿Eh? ¡Bregate Si se oye bastante, bueno, serán las pantallas. Si no... no, que yo... Esto todo sale porque yo un día en la Asamblea dije que quería hacer un parlamento aquello, medio broma, medio en serio. Y mira, me acabaron encarcastando este de nueva política de izquierda, que tampoco sé muy bien qué significa, pero vamos, que yo lo voy a intentar. ¿eh? Si lo hago mal, podéis hacer rollo 15M así y me voy rápido, vamos. Total, que... Yo lo primero que me he planteado, ¿no? Este año qué pasa, ¿no? Tenemos cuatro elecciones, ¿no? Tenemos la, las elecciones municipales que podemos votar a la Colau y si no sabemos leer también la podemos votar, ¿no? Pues sale la fotico ahí bien puesta. Luego tenemos las autonómicas que, bueno, pues votamos una bandera o la otra y luego están las generales, ¿no? Que antes teníamos al Rajoy y supongo que ahora, pues, votaremos entre el Coletas, que va con, un, con, la, bueno, va con la mochilica y la Coleta, vamos, y luego está Ribera que tiene el traje, ¿no? Bueno, luego también están las elecciones del Barça, que tienen su tela y podríamos discutirlo un poco. Lo cual, tiene su qué, ¿no? Porque hay que yo ayer, por ejemplo, ya sé que no viene a cuento, pero me hizo mucha gracia, estaba leyendo el mundo deportivo, que se lo compra mi hermano, o el mundo movitivo, según quieras, y no, y ponía mañana es primero de mayo, yo digo, coño, el mundo deportivo reivindicando el primero de mayo. Y no, es que el primero de mayo fue cuando Messi metió el primer gol de su historia, ¿no? Yo creo que dentro de 100 años sabrá más de eso que del primero de mayo trabajador. Pero vamos, volviendo al tema de la nueva política, que es el que me ha tocado hablar desgraciadamente, y no del Barça, hay que decir ¿no? que parece ser cara que, que el modelo no vale, que la gente quiere cambiar las cosas, que si el coleta que si la historia, que si el Rivera y Ciudadanos o Ciutadans, que muy gracioso escuchar a del PP hablar en catalán de vez en cuando. Entonces, ¿no? Nosotros desde la acción libertaria es un poco, como lo vemos, con, bueno, con el esteticismo que ha dicho el compañero, ¿no? De que es un poco el circo necesita nuevos payasos, le vamos a cambiar el nombre, y le vamos a cambiar las vestiduras, pero vamos, que todo va a seguir igual. No, y en tú. De hecho, ahora, por ejemplo, tengo a una amiga, amiga, bueno, quiero que sea algo más que amiga, pero vamos, que es de Podemos, resumidamente, no, y que me acuerdo que me decía, no, sí, que en Grecia, que no, no, no escuchamos cosas de Grecia porque lo están haciendo muy bien. Y yo, bueno, pero lo que están haciendo en Grecia? No me lo supo decir, me dijo que tenía exámenes, cosa que no me creí, pero bueno. Y claro, yo, pues, yo sí que fui a ver, a ver qué pasa en Grecia, ¿no? y dicen, no, que el SIPLAS este... 50.000 empleos. Hostia, dices, coño, yo también quiero un empleo. De hecho he trabajado gracias a las elecciones municipales, gracias a Trías, aquí lo digo, gracias por esos 700 euros que he ganado en un mes. Total, ¿qué? a lo que iba, ¿no? El CIPRA, 50.000 empleos. Y claro, dicen, eso no, es eso no es un empleo, es decir, cobras 500 euros, si eres menor de 25, cobras 400 y encima no tienes seguridad social, que eres como un beneficiario y te hacen trabajar. Quechol Rajoy en su momento lo planteó aquí. Todo el mundo se escandalizó. Hostia, ¿cómo, cómo vas a hacer trabajar a los parados gratuitamente? Coño, pues el, el Siriza lo está haciendo y, y aquí lo estamos aplaudiendo, ¿no? Así que es un poco que, que no hay noticias, pero las que hay también nos las cuelan dobladas. Entonces la pregunta es, ¿qué coño hemos hecho, bueno, ¿qué coño hemos hecho mal? No? Es que lo hemos hecho muy mal los anarquistas para que desde el 15M y toda la movilización, que no, la gente decía que no nos representan, que los partidos son malos que la política se devolvió a las plazas y todo eso no hemos sabido gestionarlo sobre todo en Barcelona que sí que había cierto movimiento anarquista no como en otros sitios no quiero menospreciar pero vamos, en, lo que, en la realidad no hemos sabido gestionar todo ese descontento toda esa política de las plazas que ha habido desde el 15m todo ha sido un constante fracaso porque tenemos que ser conscientes que han sido un constante fracaso que ha hecho que la gente diga coño, pues igual votando cambiamos las cosas. Que no se va a cambiar, ¿eh? Pero que lo piensan. Y ese es el problema, que la hegemonía política hoy en día es que solo se consigue cambiando las cosas votando. Y es mentira. Bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros? no Se supone que lo deberíais de saber. Pero vamos, que es la construcción de esta hegemonía lo que nos debería interesar de decir, oye, no funciona, vamos a seguir con la política de plaza. Y eso ha sido un gran error que los anarquistas hemos tenido. Porque no es, mira qué sencillo el anarquismo, es decir, una cuestión de solidaridad y apoyo mutuo. Tampoco es un, una teoría compleja, no hay que leerse el capital de Marx, no hay que entender mucho de economía, es decir, yo tengo tres, tú necesitas uno y no tienes nada, yo te doy lo que necesitas, punto. Y eso se entiende, pero, porque eso se entiende y sucede cada día. Es decir, cuando tú hay, y ya no hablo ya de un desahucio que vamos a apoyar, ya no hablo cuando te quedas con tu sobrina o tu hermana cuidándola porque tus padres se tienen que ir a trabajar, Coño, es que el anarquismo es dejar un cigarrillo. Cuando alguien no tiene cigarro y lo deja gustosamente, toma, fuma. Y no sabemos explicar eso. Y eso es un grave error que tenemos. No sabemos explicar qué es anarquismo. Pero pues yo me acuerdo un día, aquí abajo precisamente, está con la district, que no vendía un libro, que la tenemos ahí por si queréis comprar uno, y vino una señora de 89 años, Pepita, que se llamaba, y una mujer, después de dos horas explicándome sus achaques, que está bastante jodida, la verdad, me dijo... Bueno, li pregunté por Pujol, le va, del Jordi Pujol? Pues la corrupción, dijo, "Ah, jo sí, jo he, votat... Bueno, he, votat, he votat, a Jordi Pujol tota la meva vida. Yo crec que són els seus fills perquè ha dedicat la seva vida a Catalunya i no ha, i no puc separar." Clau, me sorprendia, Pepita. Vas a seguir votant a Pujol i Pujol, ¿no? Entonces preguntó, I, bueno, i tu qui ets?" Dijo, ah, pues mira, me llamo Paul. Soy de Axibertar, que és un grup anarquista." Y ella me dijo, ah, anarquista." Y yo, "¿Qué es?" Claro, yo flipé, ¿no? Debo, coño, no sabe qué es el anarquismo. Yo cómo le, le explico a esta mujer qué es el anarquismo ahora. Y claro, llegué a otra reflexión, de decir, joder, aquí en Barcelona lo tenemos fácil. Es decir, aquí sucedió el anarquismo aquí en Aragón. Decir, no nos tenemos que ir a Cancún, no nos tenemos que ir a Cuba, ni a Rusia, ni a Vietnam. ¿sabes? Lo, lo tuvimos aquí es más fácil explicar. No, no, no es una utopía, ¿no? Como a veces dice mi hermano. Joder, estuve aquí y yo le, yo le dije, pues mira, Pepita, aquí en la guerra civil, tal. Y hijo Ah, la a la guerra. Yo ¿no? va viure molt bé a la guerra, decía que el mejor, el mejor recuerdo de su vida fue el primer año de la guerra, ¿no? Me decía que era feliz, que iba a la escuela, que hablaban en catalán, que no tenía que comprar nada excepto pasta de dientes, supongo que irían escasos por aquellas, y la mujer, que había vivido el anarquismo, que había sido la época más feliz según ella, había sido durante el anarquismo. No sabía qué era el anarquismo y claro, a mí se me cae el alma diciendo, ¿cómo le explico a esta mujer? Que ha vivido el anarquismo, que es lo que yo intento vivir y que no voy a conseguir, y que ha sido feliz, ¿no? y está votando a Puyol, es decir, tenemos a un anarquista puyolista, que debe ser algo raro, pero existe. Entonces, claro, es lo que repito, no falta aquí la hegemonía de recuperar que la gente entienda que la política no está en los parlamentos, que la política está en la calle, como sucedió en el 15M, que la política ya está en las plazas. Y en este sentido, y para acabar, que creo que tenía más texto, pero se me ha olvidado, yo diría una cosa, que como anarquistas o al menos como grupos locales, deberíamos de aplicar lo que es la política de parque. Ellos tienen la política del Parlamento, que tú te sientas ahí, dices tal cual, Pascual nadie te hace caso, de vez en cuando alguien te aplaude y fin de la historia. Entonces, la política de parque es la política de aquí no manda quien tiene razón, aquí manda quien tiene el poder y quien, y quien da miedo. Sí, y eso funciona así, porque el 15M yo creo que ha, ha sufrido esa carencia ¿no? de decir, bueno, tenemos razón, nuestros programas son justas, Y seguramente que al final de todo pasará algo como en las películas de Hollywood y todo saldrá bonito y todos contentos y seguro que el político nos da lo que queremos. Pues no, no ha sido así como hemos comprobado. El político nos da las cosas cuando tiene miedo y eso se sigue con política de parque. Política de parque es lo que hace la CNT cada vez que hace... Un piquete, política de parque, es lo que pasó en Cambías, de me tiras un espacio, te quemo el barrio. Política de parque, es lo que pasó en Gamonal, si me quieres hacer la calle, pues no me la vas a hacer. Política de parque, vamos, es lo que hace el grupo de vivienda cuando va a picarle a la puerta al capullo del arrendatario, le dice, "Chato, vamos a renegociar el alquiler, eso es política de parque y eso es lo que tenemos que hacer y eso se hace en la calle, como ha dicho el compañero Axelantes, no pretendemos hacerla ser revolucionarios y encerrarnos en el Ateneo, en el sindicato o en casa comentando en internet, ¿no? Esto lo haces en la calle y eso implica madrugar, lo cual es bastante jodido como hoy, eso implica currar, eso implica equivocarse, implica caer al suelo y volver a levantarte, es decir, es lucha, lucha y más lucha, no, no queda otra. Y en este sentido ya para ir finalizando con la política de parque, se me ha olvidado lo que iba a decir. Es decir, básicamente nosotros lo que planteamos es que hay que plantar cara, hay que luchar y seguir luchando porque nos van a dar de hostia fijo. Y en este caso no debemos luchar nunca solo, debemos luchar con nuestros compañeros, con nuestra familia, debemos luchar con, to con todo el mundo que esté dispuesto a luchar con nosotros. Básicamente es eso, es salir a la calle y luchar. Tampoco es tan difícil, ¿no? ¡Hala! ¡Salud! Ahora vamos a hablar de animalismo y capitalismo y por eso nos explicará la nuestra compañera aquí al lado. Quiero recordar, porque no lo sabe, que a las 5 de la tarde desde el mercado de Santa Catarina partirá la manifestación anticapitalista y antipechismo. Hoy las comida es toda vegana, podéis coger los billetes aquí afuera al lado de la barra de la cerveza la paella también es vegana. Vamos a reflexionar sobre la necesidad de la liberación animal porque este sistema nos oprime a todos, a los humanos y a los y al resto de los animales. Primero quería recordaros unas palabras de Alice Walker, que dicen así, los animales del mundo existen por sus propios motivos, no han sido hechos para los humanos, así como la gente negra no ha sido no ha sido hecha para los blancos ni las mujeres para los hombres. Los animales no humanos son víctimas de este sistema injusto y de naturaleza explotadora igual que nosotras. Cuando nos quejamos que cargamos como mulas, que trabajamos o que nos tratan como animales o que tiramos del carro como caballos y asnos, Estamos reconociendo la existencia de una relación de clase que va más allá de la especie y la existencia de una explotación. En la indiscutible naturaleza explotadora del sistema capitalista debemos admitir que los demás animales también han sido y son víctimas de este sistema. En la lucha por la liberación de la clase obrera, por la justicia social no podemos olvidar la explotación y el sufrimiento del que son víctimas del resto de animales. Cualquier movimiento libertario que no incluya la liberación de los animales se quedará incompleto. Históricamente, el pensamiento occidental ha considerado a los demás animales como seres de una categoría inferior a la humana, reproduciendo ese mismo patrón de discriminación social basado en el sexismo, en el racismo, y en el clasicismo, aunque es cierto que los animales humanos no comparten con los animales que los animales no humanos no comparten con nosotros con los animales humanos las capacidades para razonar o hablar, moralmente estos aspectos no tienen por qué ser relevantes ni tienen por qué hacernos sentir seres superiores. Moralmente, si un ser es capaz de experimentar dolor, no debe tiene derecho a que no se le inflinja daño y no debe ser explotado. La dinámica de la historia de la humanidad ha estado condicionada por las desigualdades entre humanos y entre humanos y animales, y las razones por las cuales existen estas desigualdades entre especies también son económicas, pero a menudo se ha pretendido encontrar una explicación natural para poder justificar las injusticias cometidas por este sistema opresivo. Las explicaciones se han transmitido a través de las creencias religiosas, nos han, hecho, nos han hecho creer así que somos superiores, y también a través de una pseudociencia, constituyendo un cuerpo explicativo, opresor, de lo que sería el supuesto orden natural de las cosas, y así acallar y cosificar a los explotados. El capitalismo, que nos oprime igual a humanos y animales, tiene el arte de engañarnos, de manipularnos y de convertir, por ejemplo, el trabajo de adolescentes explotadas en ropa de marca, el trabajo de niños esclavos de África en chocolatinas, el trabajo de campesinos en café, y de la misma forma el dolor de los animales también en comida rápida, el dolor de una madre separada, una madre bovina separada de su ternero, lo puede convertir en helados, en yogures y en tantos otros dulces. Y de la misma manera, el dolor de miles de animales enjaulados en comida en comida rápida y muchos de ellos, lo que es peor, terminarán en la basura, algo propio de este sistema. Así Como el capitalismo ha desnaturalizado nuestras vidas, también lo ha hecho con las del resto de los animales. Los ha convertido en máquinas de producir, en mercancías. Cualquier animal se puede vender, se puede explotar, se puede utilizar su cuerpo para crear bienes de consumo y comida rápida. Hoy también quiero recordar que la lucha por los derechos de los animales va totalmente ligada a la lucha por los derechos de las mujeres. El enlace Derechos para los animales apareció por primera vez en la historia en un ensayo de filosofía como burla e ironía relativa al primer manifiesto feminista de la historia, la vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wall Stonecraft en 1772, la autora defendía a la mujer como un ser racional y defendía su derecho a poder acceder a la educación. En respuesta a Wallstonecraft, un reconocido profesor de la Universidad de Oxford, Thomas Taylor, pedía también derechos para los animales en la vindicación de los brutos. Según Taylor, si el racionamiento de Wallstonecraft en defensa de los derechos de las mujeres se podía admitir como racional, entonces también las bestias deberían tener derechos. Inicialmente, Taylor creyó haber conseguido reducir a lo más absurdo la tesis de Wallstonecraft. Taylor fue un reconocido filósofo de la época. Wallstonecraft soportó escarnios toda su vida. Como libertarios, debemos romper esta barrera de la especie y desprendernos de los prejuicios humanitarios con los cuales nos ha emburtecido el capitalismo y respetar a los demás animales como parte esencial de la misma naturaleza de la que nosotros también formamos parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la compañera. A continuación, intervendrá brevemente compañero de la sección sindical de CNT de Transporte Metropolitano. Hola, buenas. Eh, bueno, quería comentar, ya que hoy estamos aquí, pues eh, a los trabajadores de autobuses de Barcelona. Eh, este local nos trae unos recuerdos muy grandes porque fue un, loca un local muy en el que en el año 2008 y 2009 conquistamos un derecho descomunal en pleno siglo 21 que fue conseguir un día más de fiesta eh, a la semana. Al ayuntamiento y a la empresa, eh, bajo mi punto de vista, conseguimos hacer una revolución en Barcelona, en la que los trabajadores nos levantamos, pasamos por encima de organizaciones sindicales, pasamos por encima del sistema de Comité de Empresas, nos organizamos, creamos bueno continuamos una asamblea general en la que se llevó a cabo una huelga que duró dos años, con más de 30 días de, de huelga, en la que se hicieron todo tipo de acciones contra el alcalde, contra los, el presidente de la empresa, contra el presidente de la Generalitat, contra todo Kiski, con un, una única meta que era conquistar un derecho un derecho fundamental que era descansar dos días a la semana de ahí parte hay que hay que comentar que la cnt es una herramienta fundamental a día de hoy para conquistar derechos por encima de los que ya están consolidados es decir el sindicalismo de estado se limita solo a pelear eh, los juzgados incluso a veces en la huelga solo lo que lo que está recogido en el estatuto de los trabajadores y los convenios colectivos. La única manera de llegar a conquistar derechos reales es a través de la movilización. Es por las malas. La clase obrera siempre ha conquistado derechos por las malas. Jamás tú has las dicho a un jefe oye que yo quiero dos días de fiesta y el jefe te los ha dado. Has tenido que ir al follón. Por lo tanto, la clase obrera, a día de hoy y siempre, tiene que estar organizada en organizaciones que sean 100% combativas, en las que se dé la solidaridad, en la que se dé el apoyo mutuo, en que actuemos como clase y en la que sea siempre una autoorganización de los trabajadores para llevar siempre a conquistar el derecho que, que, que tengamos necesidad de conquistar. Entonces, simplemente quería comentar eso, que, como también ha dicho el compañero abogado, que es cierto que muchas veces te ven limitado a, a, a, la, a, la, a, la, a la jurisdicción, a la laboral, pero... Eh, Hay que cambiar, o sea, hay que, no hay que ceder, este es el programa que tiene el Estado, el Estado lo que quiere es que nosotros peleemos en los juzgados y nosotros tenemos que pelear en los centros de trabajo, tenemos que pelear en las plazas de, de, de nuestros barrios, tenemos que pelear en las escuelas, en los hospitales, hay que pelear, hay que organizarse y hay que luchar sin miedo. Existen organizaciones que no son corruptas, ¿vale? que las tenemos controladas nosotros, no los políticos, ni los patrones, ni nadie, y organizaciones que ya han sido capaces de llevar a cabo el comunismo libertario, han llevado a cabo conquistas enormes como es la colectivización de las tierras, la colectivización de las fábricas, o sea, con que el pueblo controle los medios de producción. Y existe a día de hoy estas organizaciones siguen vivas y existe una corriente joven que está volviendo a llevar esto. Y esto es lo que hay que volver a, a llevar a cabo, a organizarse en organizaciones que son 100% válidas y 100% necesarias. Salud y revolución, compañeros Muchas gracias al compañero de la sección sindical de TMB. Para finalizar estas intervenciones hablará compañero Carlos, uno de los encausados del Parlamento, que es uno de los últimos ataques del, del Estado, en este caso de la Generalitat, de la Audiencia Nacional, de todos los jueces, toda la policía que siempre se va a situar frente a los trabajadores, frente a la clase obrera y frente a cualquier persona que luche y que luche contra los límites que nos imponen. Eh, a continuación, habla el compañero Carlos. Eh, hola, buenos días a todos y todas. Bueno, yo eh, vengo un poco, digamos, en representación de de las ocho personas eh, condenadas por los hechos del Parlamento. Supongo que todas y todas conocéis eh, de dónde viene y a raíz de qué viene esta sentencia, pero sin ánimo de alargarme mucho, os pondré un poco en antecedentes. Eh, los hechos por los que nos, se nos ha condenado son de 2011, eh, surgen a raíz del movimiento que se denominó 15M, que ocupó las plazas y tal. Y bueno, eh, en vísperas de, de la aprobación de unos presupuestos que suponían los recortes sociales más duros eh, de la historia de esta eh, llamada democracia, bueno, que si sí es una democracia, es lo que es, eh, decidimos eh, realizar una protesta en la que se pretendía, mmm, no sé si decirlo así, Eh, bloquear el parlamento para el parlamento de cataluña para que no fueran aprobados estos presupuestos eh, Transcurrió esa jornada los presupuestos fueron aprobados como todos y todas sabéis eh, unos presupuestos que han eh, supuesto más miseria para los que ya teníamos miseria y bueno eh, a raíz de eso somos 20 personas las que eh, nos imputan a un delito concreto que es eh, atentado contra las instituciones del estado el año pasado, ahora hace un año y un mes, tuvimos el juicio de la Audiencia Nacional en Madrid y ese tribunal de la Audiencia Nacional nos absolvió a todos y de todos los cargos. Así, eh, tant, eh, una vez eh, conseguida esta absolución, que era el objetivo eh, primordial, eh, tanto la acusación de la Fiscalía como... Las acusaciones particulares del Parlamento, de la Generalitat de Cataluña y del Sindicato de Extrema Derecha a Manos Limpias presentar un recurso al Tribunal Supremo eh, y el Tribunal Supremo resuelve eh, en este mes de marzo de este año, el pasado mes de marzo, resuelve cambiar esa sentencia absolutoria por una sentencia condenatoria a tres años de cárcel a ocho a ocho de las personas imputadas y, bueno, Eh, sabiendo esto, hemos llegado hasta el día de hoy, que en breve eh, sabemos que bueno, tenemos que recibir la orden de, de un ingreso en prisión que le llaman voluntario, un poco irónico el tema, en un plazo de 10 días. Ahora mismo nos encontramos en esta situación, eh, al nivel legal para parar ese ingreso en prisión no hay mucha cosa hacer, Vamos a continuar eh, con el trabajo a nivel judicial para intentar tumbar, sea a través del Tribunal Constitucional, cosa que es imposible, pero bueno, es un trámite que hay que hacer, o sea, en el Tribunal de Estrasburgo para tumbar esta sentencia y que no siente un precedente en jurisprudencia, ya que, bueno, esto supondría pues que mmm, a raíz de este caso, ya que nos condenan no por hechos concretos, sino por participación en una manifestación, ...por un hecho colectivo, como es estar en una manifestación o en una concentración, eh, bueno pues sienta un precedente de que a cualquiera en cualquier manifestación le puedan eh, lo puedan pillar... ...y condenarlo a años de cárcel o a sentencias eh, mucho más duras. Y además también eh, supone un precedente a nivel judicial para cualquier protesta frente a instituciones... Y a este caso era frente al Parlamento de Cataluña, pero ¿quién sabe qué definición tienen de alta institución del Estado? El delito de de atentado contra altas instituciones del Estado conlleva penas de tres a seis años de cárcel y hoy este en este caso fue por protestar frente al Parlamento de Cataluña, pero mañana puede ser frente a la delegación de gobierno, frente a una sede ministerial o frente a un ayuntamiento, ves a saber. Entonces, a nivel legal vamos a intentar los abogados van a trabajar para intentar tumbar esta sentencia y que no quede ahí pero bueno nosotros continuaremos estando no, no es una vía que veamos eh, posible para evitar un ingreso en prisión eh, quizás sí podemos conseguir alargarlo pero mm, a nivel legal va a ser muy difícil por no decir imposible eh, que en ninguno de los ocho eh, tengamos un ingreso en prisión Y, bueno La única manera que hay, como siempre, eh, para evitar que, que estos compañeros eh, sean secuestrados por las instituciones penitenciarias, por el Estado y tal, pues es la lucha en la calle, la unión, eh, la solidaridad y hacer eh, toda la fuerza posible en las futuras movilizaciones y, y en las campañas que vayamos sacando para, para presionar y hacer que tengan que echar marcha atrás y que nuestros compañeros y compañeras eh, sean absueltos de, de los cargos que les imputan, que es luchar por tener una vida más digna y, y contra este sistema que nos agobia y nos reprime. Bueno, eh, no hay mucho más a explicar. Yo sí quería recordar que eh, hay, actualmente tenemos eh, multitud de casos de eh, los que van a conllevar penas de cárcel ya se están dictando penas por los hechos de Cambias eh, tenemos a la gente eh, encarcelada de las operaciones estas que se han sacado de la patilla como la operación Pandora o la operación Piñata acusando a la gente de terrorismo y esto va a ir a más va a ir a más porque eh, no tenemos otra posibilidad que seguir luchando y seguir eh, no solo defendiendo lo que lo que se ha conseguido hasta ahora sino intentando Conseguir más hasta que creemos una sociedad justa y solidaria. Eh, bueno, eh, añadir simplemente eso. Eh, hay que estar a por todas y eh, la unión de todas y nuestra solidaridad hacia los compañeros represaliados por este caso o por los demás es la que nos da fuerza. Salud y avanzar. Bueno, pues gracias al compañero estará la última intervención que teníamos para hoy a continuación eh, intervendrán o tocarán unos compañeros cantautores para amenr un poco la jornada en lo que vamos preparándonos también para la manifestación que partirá a la una desde por aquí fuera que dará una vuelta por el barrio de sanss y recordar que a las 2 o cuando regrese la manifestación se empezará a servir la paella y Y que después por la tarde pues también hay convocada una manifestación a las 6 por el centro, no sabemos exactamente dónde es, por vía layetana Y que nada, que esperemos que sigamos viéndonos ahora por aquí. Salud, compañeros. ¿Cómo estamos por ahí? Vamos a amenizar un poco el acto. Mi nombre es Frihan, soy de la Prosper, No Barris. Vamos a hacer un poquito de reggae revolucionario. els problemes con nosotros. Muchas Vamos a seguir con un tema que se llama autogobierno. Autogobierno de ti mismo. locos No crees que un voto va dar la libertad. Eso es tan serio el principio de un time inventado. Pagar cero en tu nombre tu responsabilidad. Solo te pido que por ti mismo pienses y al mismo tiempo que para ti pienses en los demás. No estamos solos y este problemas es de dos. Entre todo no debemos de remediar. Vivir afinado no no lo pone fácil. Pero si es para podernos domesticar, perder respeto al sistema tan clave para abrir la puerta que nos conduce la libertad. Entre todos lo podemos lograr uno uno, sumamos más de un millar. Ellos solo van disfrazados de represión o de autoridad. Nadie te impide que aunque te puedas gobernar el capitalismo, entre su fase final lo crecen falsos, e iluminados, lucha por tu libertad. Lucha, quizá mañana ya sea muy tarde, fusilados en un Paredón. Tomemos la rienda del destino, no hacemos a nuestro sino vivir libres sobre la tierra, esta meta final del camino no debemos de dejar, no decidemos por nosotros. Deja ya de creer que un hombre vale un voto. La cosa es más sencilla, te a pensar. Estás dispuesto a luchar o meramente a protestar. Esconder la cabeza en el suelo como avestruces. Es caminar cabizbajo para hacerse de bruces con esta absurda realidad gusto de políticos, es que políticos esta la mierda pilota? Build de ver iluminatis en el trasfondo mundial, poniendo con mano de hierro su masónico plan. Entre todos lo podemos lograr uno uno, sumamos más de un millar. Ellos solo van disfrazados de represión o de autoridad. La te impide todo da vos el capitalismo entre su falsa vida la clase en façons y luchan por tu libertad lucha que esta mañana ya sea muy tarde enterrados en una fosa común ¿Dónde está mi bisabuelo? Gracias. Gracias. de julio del 36. Milicianos montan guardia en los tejados. Obreros saben que hay un golpe de Estado. Aunque Escofet diga que no. Lluís compay rehúsa ganar más al pueblo. Aunque el conflicto ya ha empezado. Libertarios toma la iniciativa con el contraplan de García Oliver. Tomando en los altos los cuarteles del barrio del Palomar de Sant Andreu. Soltieron fusiles para defender una república burguesa que no quería defenderse del fascismo, que hizo oídos sordos con finismo y cada pueblo en armas defendía a aquellos que aman la tiranía. El grito de no pasarán se levantan barricadas de la libertad el pueblo un arma se defiende del fascismo el del y el capitalismo con más ilusión que munición libertad y brindan su vida a la revolución un mundo nuevo está en construcción quemar el dinero es la solución solución Son of God, Son of God. puros fascistas disparando desde la vuelta de campanarios, que muestran una vez más que se embraca el barrio, unas iglesias ardenes, llaman, y llaman otras son reconvertidas, casas del pueblo para mejor utilidad, a quien vacía los bancos la calle quema el dinero, pero si algún burgués pregunta por qué con desespero, te no responden que por culpa de ese papel de vanidad, el pueblo no vivió sumido en la mayor calamidad. Hoteles de lujos expropiados a la apurente burguesia. Pero es un comedor social donde se come con alegría. Trambias y métodos santos privados, colectivizados. Pintados de rojo y negro con siglas de pa y CNT. Se dice que el pueblo es a costo en favor de rico. Porque por fin se hacía hambre y el pan que guiso. Pero no todos compartían la libertad con la ilusión. Pues traidores tramaban ya la contrarrevolución. A grito de no pasarán Se levantan barricadas de la libertad El pueblo en armas se defiende del fascismo El clero el capitalismo Con más ilusión que munición Libertad no brinda su vida a la revolución Un mundo nuevo está en construcción Quemar el dinero es la solución Solución santan santon o no passaràn año del silencio de muerte y 30 haciéndose los locos no de que olvidemos a todos aquellos con ya hacen fosas comunes si nos han resueltos camuflados en democracia por donde que los crímenes de posguerra siguen impunes, los años 50 fueron aciagos para el pueblo perdedor, sufriendo más fuerte en represión que durante la guerra civil en sí. Poco recuerdan el campo de concentración de Horta, presuyendo en camiones a Cantunes o al campo a la bota, fusilados por escuadrones de la muerte, falajistas. No estaba señalado libertario o fenotista, liquidación de la población que vivió en la Barcelona donde entró la revolución, destrucción, misión borrar de la memoria hijos de un pueblo, andar viviendo en colectivización represión, combatida por maris urbanos, compañeros libertarios que al régimen combatieron, descrito de bandoleros por la crónica oficial, por los últimos guerrilleros de la milicia popular, deportivos en las montañas, grandes en la ciudad, aquellos que todos lo dieron luchando por la libertad, no buscaban ser mártires ni tampoco héroes, vender caras subidas, la última voluntad. Y es ahora que se que ser recordados nunca más silencios. Ramón Vila, Cap de Vila, Facio, Kiko, Sábate, Yopar. Marcelino Massana. El Maño. Francisco Bonzán. Luis Facerías, luchador de la libertad contra el fascismo sin albario, junto con Kiko Sabateado mejor, los mejores organizadores del maquis urbano libertario intrépido hombre de acción Javad de Guerilla, un sujeto bien plantado ascienciado juventud y libertad de con tan solo 16, campeón de julio del 36, miliciano voluntario de la columna, ascaso Defiende la ciudad con tal la revolución en el frente a Taragón, apresado en retirada y llevado a un campo de concentración, a la vez que compañeros jamarían camino en el auxilio y sobre un avión, batallón de trabajos forzados en cerrar hasta victoria a Extremadura, llamado a Quinta bajo el nuevo régimen franquista, su cruel locura, despreso de guerra, chofer, soldado del cuerpo jurídico militar, ya licenciado en el 45 se recupera, sindicato para luchar más efectivo los grupos de defensa del barrio del centro, trabaja de día de cajero, de noche, la clandestinidad publica ruta por la que está apresada por la brigada político-social, esta vez Carcel Modena hasta 47, momento crucial, organizando ya su propio guerrillero, se agrupa la acción lucha armada como solución para la obtención de otra revolución, expropiación de fábricas, bancos, joyerías, a familias y presos, poniendo en pilo el régimen con deseos expresos, poniendo en pilo el régimen con deseos expresos de bandoleros por la crónica oficial, los últimos guerrilleros de la milicia popular deportivos en las montañas grandestinos en la ciudad aquellos que todo lo dieron luchando por la libertad, no buscaban ser mártires ni tampoco héroes vender canas supidas la última voluntad y azorra que sean recordado y nunca más silenciados Ramón Vila, Caz de Vila Alfacio, Kiko, Sábaté Yopar aquís urbanos Bueno me dicen por ahí que me quedo una canción y me iba a cantar yjo del pueblo pero pienso que hay una canción muy bonita de hecho Sánchez Ferlosio, que es tres amigas tres amigos perdón dedicado a durruti, a Ascaso y García Leber que creo que merece el momento. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Si sí, se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura, Durruti, Escaza que y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian Se acaparon en la cárcel, no fue por casualidad. Se acaparon en el trullo, no fue por casualidad. Buenaventura, Turruti, Hasca es que y García Oliver. Tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, si cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Si cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura tu rutina, es que soy García Oliver. La negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada, se volvieron para acá. Si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Si temblaron los burgueses, no fue por casualidad.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 Muchas Tres amigos. Voy a dar paso a Juanito Piquete y su acompañante a la guitarra, que no recuerda el nombre ahora. Bueno, salud, compañero. Hola. Bueno, como no se ha presentado él, le presento yo. Es Frihan de los Freedom Fighters, que yo que sé, es un tío tan humilde que no se presenta ni a sí misma, así que lo presentaré yo. Un aplauso, está claro. Está claro. Bueno, oye, Wallace, ¿esto es tuyo? Ah, vale. bueno. Nosotros vamos a tocar sentados, ¿no? Estamos mayores. Ayer estábamos tocando en un sitio y decíamos en este escenario prácticamente hay un siglo de rock and roll pues no iban muy equivocados ¿eh? o sea entre el Wallace y yo nos referimos Bueno, primero de mayo de 2015 es un placer estar aquí a pesar de que me gustaría decir un par de cosas yo estoy por la unidad del movimiento libertario como anarquista como compañero como persona activista y, y creo que tenemos que tender puentes, ya sabemos que es difícil a veces, se vierten muchas críticas en nuestra propia, nuestras propias tribus, pero ahora es el momento, siempre siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca, la represión se está cebando en el movimiento anarquista, en el movimiento libertario y creo que tenemos la obligación, entre comillas, lo de obligación, Pues de, de tender puentes entre nosotras, de, de intentar hacer algo más porque por el diálogo en, en la familia libertaria sea lo que lo que impere, ¿no? De alguna manera la palabra imperar me, me, me resulta horrible. No sé ahora cuál utilizar, pero para que, para que de alguna manera la anarquía se, se haga de verdad en los anarquistas. No sé si me explico. Bueno, pues nada, vamos a hacerlo para lo, lo que hemos venido, que es a cantar unas canciones... Os presento a la guitarra eh, a Wallace White o Valentín Wallace, compañero en Alma Libertaria, un disco que publicamos hace tres años, que está en la red. Tenéis toda la discografía del grupo a disposición en el elvancam.com. Juanito Piquete, Los Solidarios, matas quiroles etc, etc. Si lo buscáis todo, ahí lo tenéis. vale Y nada, vamos eh, a empezar por cuando estamos. Hola. <risa> bueno. ¿Estáis, ¿Estáis bien? Espero que estéis bien. Espero que estéis mejor dentro de un rato. a menos más animados, coño. Digo yo, ¿eh? Que os veo, veo muy, muy... Unas cervecitas más, lo que haga falta allí para animarse. Es que están están guardando fuerzas para la mani. Que hay una mani dentro de un rato. Ah, pero hay que ir caliente, o sea que Hay que enardecer. Que... Bueno, oye, a los de fuera, que vayan entrando. Que vayan entrando, por favor. Por favor. Que ya... Espera, que afino. Eso es importante. Es importante afinar porque... Bueno, ya sabéis. Afinar es de cobardes, ¿no? Era como era ¿Eh? ensayar más... Eso. Si me quieres escribir, ya sabes, mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes, mi paradero. Perdón, perdón, eh. perdón. Tengo en yuca, el frente ya. de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. barato y de buena forma Si tú quieres comer bien barato y de buena forma En el frente de batalla hay tiene una fonda En el frente de batalla hay tiene una fonda En la de la fonda hay un facha de mierda. En la entrada de la fonda hay un facha de mierda. ¿Qué te dice pasa pasa qué quieres para comer? ¿Qué te dice pasa pasa qué quieres para comer? Plato que dan son granada rompedoras. El primer plato que dan son granada rompedoras. El segundo de metralla para recordar memorias, el segundo de metralla para recordar memorias. ¡Si me quieres escribir! Thank you. Bueno, seguimos con el repertorio solidario. ¡Venga, venga! ¡Arriba los corazones! En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía esta tierra que es del amor y esta tierra que no es mía esta tierra que es del amor la riego con mi sudor la trabajo con mis manos la riego con mi sudor la trabajo con mis manos Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi alado abro los surcos, con mi alado escribo yo. Con mi alado abro los surcos, con mi alado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. En la plaza de mi pueblo. Bueno. Y ahora creo que vamos a Vale. Vamos a hacer un pequeño homenaje a un poeta de esos que nos gustan mucho. A Leopoldo María Panero, querida y querido por mucha gente, por lo menos por mí. Y por unas cuantas que hay por aquí, creo. Solos tú y yo, irremediablemente unidos por la muerte, torturados aún por fantasmas que dejamos con torpeza. Arañarnos el cuerpo y luchar por los despojos del sudario, pero ambos muertos y seguros de nuestra muerte. Dejando al espectro proseguir en vano con el turbio negocio de los datos. Mudo el cuerpo, ese impostor en el retrato. Y los dos siguiendo ese otro juego del alma que lucha con su sombra en el espejo. Dura como la piedra, solo pausa como se ama a los muertos amor dijiste autorizado cultivar en la sombra de su huerto nefasto la amenaza de lo eterno en el ruin mundo de los vivos vida que dialoga a la luz creciente de las velas o quien nos traerá a la, la música el sonido que rompa la campana de la asfixia el cristal borroso de lo posible la música del beso Ese beso en que desaparezcan de un sopro nuestra sombra ha sido un decémetro imposible y quedarnos a salvo de los hombres Para siempre, solos tú y yo y aquí, bajo esta piedra Para siempre, solos tú y Para siempre Dura como la en el lecho de la pausa como se ama los muertos amo, dijiste autorizado que vivan en la sombra de su puerto nefasto la amenaza pero eterno en el ruin mundo de los vivos dura como la piedra solo los dos llamándonos en el lecho de la pausa Como se ama a los muertos, su amo autorizada, activa en la sombra, en su cuerto nefasto la amenaza, pero eterno en el ruin mundo de los vivos. Perdónanos Leopoldo María, porque no sabemos lo que hacemos. Carta al Padre, no sea un epitafio. Gracias. Gracias. Bueno, y ahora nos vamos a adentrar en otro territorio parecido, quizá. Pues no lo sé. <risa> Tampoco tenemos mucho tiempo, así que y... igual hacemos algo volvemos al punk rock o algo así. Hacemos una eficiencia y progreso, bueno. ¿qué te parece? o cómo? No sé. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo ves? ¿O lo hacemos de final eso? Lo ah, hacemos ahora, ¿no? Está bien. Venga, vámonos. Venga, Bueno, esto es una, una canción que se llama Kill the Poor Vicencia y, y progreso Y están aquí La bomba de neutrones No les hará sufrir Efectiva y rápidamente Acabará con la suciedad Acabemos con nuestros enemigos Sin menospreciar sus propiedades La guerra no hay sentimientos la piedad, guárdala en casa. son sol sonríe nuevo día, ya no hay que pagar impuestos por la paz. Olientes, subidos, desaparecidos, luz y vacas de oscuridad. Millones de pagos barridos bien lejos. El espacio nos pertenecerá, fuera temores de las gentes puras, los sistemas a matar. matar. Matar, matar a los pobres, matar, matar a los pobres, matar, matar a los pobres esta noche. matan matar a los pobres, matar, matar a los pobres, matar, matar a los pobres esta noche. Pírales, humos a trampar, ya no hay causa para el crimen, sintiéndonos libres de nuevo la vida. Es un sueño contigo y te vamos a joder La vida y lo que tú no sabes Los anarquistas estamos vivos Y tú vas a estar muerto Matan, matan a los pobres Matan, matan a los pobres Matan, matan a los pobres Esta noche Matan, matan a los pobres Matan, matan a los pobres Matan, matar a, a, a los pobres Esta noche cuando Esta, ¿Esta noche? noche Esta noche esta, Esta noche. noche. Cuando cuando. Esta, Esta noche. noche. Esta noche. Y una Esta mierda. Noche. Esta noche no van a matar a nadie, ¿vale? Bueno, la canción es de Hielo Biafra, ¿vale? De los The Kennedys. ¡Comemos!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 esta noche ya sabéis, esta noche por aquí, bueno Ay. bueno, para ir despidiendo esto porque hay ambiente de manifestación eh, quizá hagamos el Voces Libertarias aquello y luego si te, te vienes free y nos cantamos a las barricadas o alguna movida así que la gente, bueno, yo que sé Mundo Nuevo No, Voces Libertarias vale. Bueno, bueno Primero, ¿sabes los coros del Voces Libertarias o no? Mi pueblo es la humanidad, mi patio Bueno, la de Mi enemigo, el capital, esa te la sabes, ¿no? Vale. A ver... Espera, hay que probar está bien afinado. Para, para, pa... Bueno, sabéis que esta letra la escribió Juan de Dios Ortiz juntamente con Salvador Cuchantíc. ¡Vamos, vamos! Mi pueblo de la humanidad, mi patria es el mundo entero. Hecho por la libertad, no creo en cura ni credo. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento de las estrellas fugaces. Viene vivo el capital, el militar y el clero, el político paisante y el jodido ¡Banquero! banquero. De la lluvia, de las flores, el perfume del romero, de grabar los tricales, donde sale el pan del pueblo. Mi enemigo, el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Asinaréis a la mare escondidas Ascondidas, pero temerosos, porque sabéis que mi nombre o no lo amordazará el silencio. Porque sabéis que mi sueño Si os escapa, si mi enemigo el capitán, venga, el militar y el creador, el político, el político farsante y el jodido ¡Oh! banquero. Venga, que vamos de manifestación, hombre. Vamos. Ahora vamos al estribillo Mi enemigo el capital Venga a todas El militar y el clero El político farsante Y el jodido banquero Esta libertad de labio en labio a paso, poco a poco, escapa, labio labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Se os escapa, se os escapa, yo se os escapa. Salut i revolució social. Gràcies ja, ja. per estar aquí. Gràcies per celebrar un primer de maig un cop més. Moltes gràcies. Bueno, ara què fem lo de les barricades? Bueno, ara no sé si ens hem de posar d'ampeus o no, però jo que sé, igual sí, no? Bueno, d'ampeus que dir de pie, eh, perquè sí, hey. a vegades me sale a, a, a, me surt així, eh? Bueno. Pues mira, me veig a sentar tu. Bueno, gualas. No t'viene a ser coloros o què? Ah, vienes a verlo. Bueno, tú canta, ¿eh? porque yo, no me... yo hay un cacho sí, que, sí. que siempre la cago. Gracias. Es que con los himnos siempre la cago, tío. No sé por qué. ¡Ey! Ah, ¿lo vas a hacer en plan reggae? Ahí tío, macho. Bueno, aquí improvisando. Negras tormentas agitan los aires, nubes, nubes oscuras nos, nos piden ver. Aunque no se espere el dolor y la muerte, contra el enemigo que nos llama mal deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera la revolucionaria por el triunfo de la confederación, alza la bandera revolucionaria por el triunfo de la confederación. De pueblo obrero a la batalla hay que derrocar a la reacción.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 Bueno... Ahí estuvo. Señor Frihan... Esto no estaba preparado. Camarada, ¿eh? camarada Frihan, camarada Piquete... Hostia... Eh. Bueno, vale. Venga, va. Bueno, una, una oferta... ¿Cómo se llama sí. esto? Un dos por proposición uno. Proposición deshonesta. El pueblo te opribe en cadenas Y esa justicia no puede seguir Si tu existencia es un mundo de peras esclavo prefiere morir Porque es esos egoístas Que si desprecian la humanidad Serán barridos por los anarquistas Con grito de libertad Trabajador no mal sufrir la expectación de sucumbir levántate pueblo real al grito de revolución, revolución social reivindicación no hay que pedir solo la unión la podrá exigir nuestro país no romperás torpe furges atrás atrás, atrás, atrás. atrás. atrás. torpe furges et sobreros que laten. Por causa la ten. La causa feliceic seria. madados un dos combaten i la victòria la pot entrar. Proletario sora furgues si han de tratar con el bé I también por feria por su malvadada estúide rojo pendón no más sufrir la explotación ha de sucumbir levántate pueblo real al grito de revolución social Bem dictación, no hay que pedir, solo la no, no, no, no podremos exigir, no estú puedes no romperás, torpe burguesas atrás atrás. No, atrás. Burgues, atrás, atrás, torpe burguesas atrás, no, atrás, torpe burguesas atrás, atrás, atrás, Hijos del pueblo, vamos a l'odio. Revolución social. Juanito Piquete, Frijan. Gracias. Salud. Señor Frijan.